y 37 minutos de la mañana vamos ya con más asuntos en Pasea Lecu y bueno, como os comentaba al principio, vamos a viajar hasta Zaldívar y para ello tenemos ya preparado a nuestro compañero Jorge. Egunon, Jorge. Egunon, Ander, pues se cumplen cuatro meses desde el desastre del vertedero de Zaldívar y la situación pues sigue como sigue, a la búsqueda de los, de los cuerpos de, de los dos trabajadores allá que allá murieron y digamos con con muchas lagunas de todo lo que realmente esconde este vertedero. Para hablar de la situación tenemos con nosotros a Gaiska, él es miembro de la plataforma Saldívar Ar Argitu, al que saludamos. Agunón, Gaiska. Agunón, hey, bueno, bueno. Oye, como digo, pues han pasado cuatro meses, sí. pero quizás eh, por empezar por lo más reciente, ayer nos encontrábamos con informaciones periodísticas en torno a un informe de la Erchaña, Que prácticamente que lo que viene a constatar es que ahí se ha estado delinquiendo en este vertedero, ¿no? Eh, pues sí, bueno, ellos le llaman indicios de criminalidad. Bueno, esto es eh, a raíz de que se ha levantado el secreto de sumario. Eh, bueno, pues alguien ha filtrado, filtró al correo esta información que la ha sacado este fin de semana. Y bueno, eh, efectivamente, eh, la erchancha eh bueno viene a, corro a corroborar aquello que, que venimos denunciando desde bueno cuando menos desde el 6 de febrero el día del derrumbe y es que ahí se ha vertido de todo se ha vertido sin control eh, es decir eh, tanto la empresa berter Recycling como quien debiera controlarlo eh, el gobierno vasco pues tienen unas eh, responsabilidades claras que luego habrá que ir delimitando cuáles son y en qué grado atañen a cada uno de, de ellos pero bueno eh, evidentemente está claro desde desde el principio que son los de, eh, los responsables los dos responsables de, de este desastre sí. Ajá. Eh, llama la atención que en el propio informe se califique al vertedero como el agujero Eh, sí, bueno <ríe> y bueno es una, es una calificación que, que viene perfectamente eh, es decir eh, este vertedero que estaba programado para que tuviera una, una operatividad de 35 años en, en 12 años en 12 años no en 10 años prácticamente eh, alcanzó alcanzó el tope Es decir, bueno, alcanzó el tope, vamos a decir, rebasó el tope, porque de hecho eh, también aparecen algunos informes, y creo que también eh, lo menciona este informe, este atestado de la Archanza, que eh, también se utilizaban para verter eh, terrenos eh, aledaños, pero que no estaban eh, dentro de lo que es el vertedero en sí, o sea, que estaba rebosados. O Evidentemente, eh, era un agujero. Eh, se, ha visto, se ha visto que era, un, como alguien lo denominó en su día, un vertedero low cost. Es decir, que tenían tal capacidad económica para bajar, eh, para bajar los precios hasta tal punto que nadie podía competir con ellos. Eh, dicho de otra manera... Eh, eran unas 700 empresas las que vertían en este en este vertedero. Es decir, en unos 8 o 9 años eh, había creo que eran 2,8 millones eh, de toneladas de, de residuos acumulados. Entre ellos eh, más de más de 60.000, creo que unos 65.000 toneladas de vertidos eran vertidos que no tenían autorización para ser vertidos ahí, etcétera, etcétera ¿eh? no quiero cansar con cifras y tal que estoy manejando un poco de memoria pero se ve el, el calibre de este desaguisado y también de ahí una de las conclusiones es bastante evidente eh, se ve a qué ritmo se vertía vertiendo residuos a ese ritmo, es imposible eh, realizar unos vertidos en condiciones, es decir, eh, clasificando, eh, llevando eh, cada tipo de vertido a unos depósitos distintos, etcétera, etcétera. No, no era nada eso, era llegar camiones, descargar, tirar, eh, muchas veces ni se prensaba la tierra, en fin, eh, un, un desastre monumental. Sí. por no hablar del capítulo del amiento, no bueno, el amiento el amiento es lo que salió al de no sé si era el de 12 o 13 horas de esto fue eh, a las 4 de la tarde del día 6 de febrero y después de medianoche hacia, hacia la 1 de la mañana eh, técnicos de Ossalan dijeron eh, oye, que aquí hay amiento entonces paralizaron las primeras labores Eh, que no sabemos exactamente al final esas primeras labores si eran de búsqueda de los trabajadores o eran eh, sencillamente para, para liberar la autopista, que fue lo primero que preocupó eh, a las autoridades. Sí, había eh, más de 16.000 toneladas de residuos con amianto. Eh, bueno, en fin, eh, eh, cuando todavía no tenían eh, ninguna autorización... Eh, para verter amianto, de hecho eso también aparece en el informe de la Archancha estaban vertiendo amianto desde el año eh, desde el año dos, desde el principio, desde el año 2012 y en cambio eh, la autorización no solicitaron autorización que, que es lo que tenían que haber hecho para poder verter amianto creo que hasta el 2015 es decir Eh, han estado vertiendo amianto sin ninguna autorización, materiales con amianto, y luego, aunque ya consiguieran esa autorización, las condiciones en las que lo han vertido también han sido desastrosas, sin separación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Uh -huh. eh, bueno, eh, lo, que, lo que estamos eh, observando después de cuatro meses es que, como suele pasar en estas catástrofes, no sé si el término es... El lavarse las manos pero prácticamente por ejemplo el gobierno de vasco eh, quitando el pasarle una factura si no me equivoco a, a la empresa que tenía eh, la bueno, sí. la concesión o ¿no? a verte el poco parece sí, no, porque... poco parece que haya hecho bueno incluso lo de las facturas Eh, lo de pasar de las facturas tiene una lectura también un poco, en fin, eh, resumido. Eh, cuando se cumplieron dos meses, el 6 de abril, eh, la víspera, eh, el 5 de abril, eh, anunciaron que encontraron eh, el coche de Alberto Sololuce. Bien, pues eso está bien. Que estaba al lado de la báscula, que eso daba más pistas eh, para para encontrar los cuerpos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Era un poco dar la impresión de que se estaba avanzando, ¿no? Cuando, para nosotros, eh, cuando se trata de encontrar los restos de dos personas que están enterradas bajo toneladas eh, de, de residuos, eh, el único avance puede ser pues, pues encontrarlas, evidentemente, o incluso encontrar los restos de una de las personas, pues eso eh, sería un avance en ese, en ese capítulo, pero todo lo demás es eh, pura retórica. Bueno, la víspera de cumplirse dos meses, entonces cuando había un repunte de las movilizaciones, que entonces eran caceroladas, eh, pero eran caceroladas eh, terribles en los pueblos de, de alrededor, eh, bueno, pues salieron con eso. Y ahora eh, se da la circunstancia de que al no tener algún objeto que enseñar que han encontrado en la búsqueda, pues dos días antes de cumplirse cuatro meses anuncian que eh, que han pasado una serie de facturas por valor de 3.400.000 euros a la empresa Verter Recycli. nombre no, nosotros lo lo interpretamos como eh, una... se ven obligados como que se ven obligados a, a demostrar que, que están haciendo algo y justo lo anuncian en unas fechas en que hay unos repuntes eh, de las movilizaciones. Eh, vamos, eso lo tenemos claro. Por otro lado, en el tema de haber presentado las facturas, pues da la impresión y quizá haya gente que diga, bueno, coño, pues han presentado las facturas, pues qué bien, ¿no?, Está en fin, esta empresa pues igual hasta, hasta paga o paga parte, Pero esto no funciona así ¿eh? esto está en los tribunales y en los tribunales eh, un poco eh, la jugada de cada uno pues está bastante definida, es decir el, el gobierno vasco eh, echa todo, todo el marrón a la empresa Berter Recycling y Berter Recycling echa todo el marrón Eh, a Joaquín beltrán que al fin y al cabo era vamos a decir un falso autónomo es decir un, una pequeña empresa familiar cuya toda su labor toda su labor eh, estaba en en el, verte, en el vertedero es decir trabajaban única y exclusivamente en el vertedero entonces el anuncio de las facturas también nos pareció un poco la verdad es que nos pareció hasta insultante no eh, que Que justo las vísperas salgan con algo y bueno pues la interpretación que nosotros nosotros hacemos es lo que, la que he dicho ¿no? tienen que, eh, que esconder sus vergüenzas y tienen que contrarrestar de alguna manera las movilizaciones que hay en la calle y que, que han sido pues muy potentes no podemos olvidar que a día de hoy tras cuatro meses después de, de la catástrofe siguen sin aparecer los cuerpos de los cuerpos de joaquín y, y de alberto y que bueno eh, que la, los familiares por ejemplo una, la hermana de joaquín en redes sociales hablaba de cuatro meses sin respuestas y de tortura no hombre desde luego Joder, es que eso es algo no sé es que es, que es algo terrible ¿no? eh, eh, eso solamente Yo creo que solamente lo pueden vivir y expresar las personas más cercanas, ¿no? eh, los familiares. ¿Cómo se pueden sentir eh, cuando pues eso sus familiares están enterrados bajo toneladas y toneladas de residuos? Eh, en fin, eso es darles la, la voz a ellos, escuchar y, y, y callar por respeto, evidentemente. Eh, ahí... Eh, Eh, eh, es terrible. ¿no? Eh, muchas veces se dice, y puede parecer hasta, hasta relativamente, bueno, no lo sé, de, demagógico, pero, pero yo tampoco creo que, que sea demagógico eh, decir eh, cosas del tipo de, coño, eh, están organizando viajes a la estación espacial, excursiones privadas para ricos, o es, se está haciendo no sé qué. No, no es posible en cuatro meses. O sea, ¿qué es lo que había ahí? ¿No? ¿Qué qué es lo que había ahí en cantidad, en calidad? En calidad me refiero al tipo de sustancias, porque no olvidemos que eso estuvo eh ardiendo, estuvo, ahí había una combustión interna que, bueno, a mí se me escapa. Eh, eh, para poder detallar sus características pero eso es ahí hubo fuego emisión de dioxinas a los pueblos de alrededor etcétera etcétera durante algo más de dos semanas recordemos que aquí eh, aquí las máscaras nos las pusimos el 6 de febrero que un relativo confinamiento con las ventanas cerradas con niños que no podían ir a la escuela etcétera etcétera empezó en febrero que el partido de fútbol le iba real sociedad Eh, ...se suspendió en febrero... ...que el primer partido de fútbol... ...que se, que se jugó... Eh, ...a puerta cerrada... ...sin público... ...fue ese partido aplazado... ...que, que no, no lo sé cuándo jugó... ...es decir, nosotros... nosotros eh, ...empezamos este... este no, ...otro confinamiento... Eh, ...a partir del desastre... ...del 6 de febrero... Uh -huh. eh, el, ...el sábado... ...hacíais una nueva movilización... Que, como dices, pese a toda la situación con el con el coronavirus y toda la emergencia sanitaria que hemos vivido, eh, lejos de hacer que, que la gente se olvidase del asunto, pues se constata que sigue siendo una de las máximas preocupaciones, ¿no?, de, de las poblaciones de alrededor del, del vertedero, ¿no? Sí, yo creo que sí, hombre. Es evidente que el tema del coronavirus, pues, de alguna manera ha tapado esto y ha tapado todo, ¿no?, Pero eh, en los pueblos de alrededor Saldívar, Ermua, Eibar, Elgueta, Malavia y por extensión, porque los trabajadores vivían ahí eh, eh, también en Markina y en Zaya, este tema se está viviendo, se está viviendo a diario efectivamente las movilizaciones del sábado al cumplirse cuatro meses, igual que las anteriores ya en la calle, quiero decir que fueron el 16 de mayo al cumplirse de cien días pues han sido multitudinarias. Eh, eh, aparte de eso, hay cantidad de iniciativas, concretamente en Zaldívar, eh, justo antes de empezar el, el, el confinamiento por el coronavirus, eh, 150 vecinos eh, individualmente, uno a uno, una a una, pidieron eh, al ayuntamiento que realizara eh, una, que hiciera una asamblea con la gente del pueblo en el casco urbano, eh, para informar de esto. El, el ayuntamiento eh, se negó con un informe eh, jurídico totalmente surrealista, eh, porque decía que, según el artículo 29, creo que es, de la Constitución, eh, eh, todo ciudadano tiene derecho a pedir a las instituciones esto y lo otro, Eh, y luego a renglón seguido venía a decir y en consecuencia eh, no tiene derecho a realizar reuniones y, así tal como te lo digo ¿eh? te quiero decir que era totalmente surrealista eh, entonces bueno la gente aquí se enfadó muchísimo eh, y pusimos un el 8 de mayo pusimos un recurso de reposición en el ayuntamiento de Zaldívar que ayer precisamente concluía el plazo para que nos respondiera eh, y no lo hizo Eh, quiero decir y que las movilizaciones en Zaya también han sido constantes, están siendo todos los jueves, eh, las, las movilizaciones son constantes y en esas movilizaciones, eh, entre otras cosas, no cuestionamos solamente la gestión después del desastre del vertedero, sino cuestionamos lo que hay eh, debajo debajo de este o en el fondo de, de todo este problema, que, es, que son cuando menos dos cosas. Una es, evidentemente, eh, la gestión de residuos, ¿no? El tipo de gestión de residuos. Eh, eso, es la plataforma Zaldívar Arquitu, ya en su tabla de 11 puntos, dice claramente eh, la, la gestión de residuos tiene que ser eh, única y exclusivamente pública. Porque si se dejan manos privadas, eh, sigue la lógica, pues, la lógica del capital sea el máximo beneficio al menor costo posible en el menor tiempo posible y es el verterio de saldívar ha sido un máximo exponente eh, de, esa, de esa máxima entonces eso es totalmente incompatible con el medio ambiente con totalmente incompatible con la salud eh, de las personas eh, y esto esto viene de lejos porque esto empezó en saldívar en el año 96 cuando supimos que pretendían instalar este vertedero la misma gente que ya había instalado otros dos en el mismo barrio, en Eizaba. Eh, y entonces cuestionamos que fuera algo privado, ¿eh? porque eh, no es que preveyéramos este, este desastre que ha ocurrido el 6 de febrero, pero sí que sería un desastre medioambiental porque en los vertederos anteriores también hubo cantidad de irregularidades invertidos con sales cianuradas, etcétera etcétera teníamos una experiencia por eso nos oponíamos y ahí eh, teníamos eh, manejábamos cantidad de argumentos uno de ellos por ejemplo en el año 94, el gobierno vasco hizo una, una previ, un estudio sobre vertederos que entonces además se llamaba así nada del plan de revaloración y leches como se les llama ahora. Y, y bueno, en las comarcas de Durangaldea y de Bavarrena, que son las que toca este el barrio de Izaga y saldívar, eh, ese estudio preveía que no hacía falta ni un solo vertedero cuando menos en los próximos 20 años y claro la pregunta es pero cómo, cómo vamos a ver cómo se hace una previsión así pues una previsión así se hace estudiando los residuos que se generan. En, en estas comarcas y, cuando mucho, en las comarcas colindantes. Pero eso, claro, no tiene absolutamente nada que ver con el funcionamiento de un vertedero en manos de una empresa privada. Porque, como hemos dicho antes, un vertedero en manos de una empresa privada lo que necesita son mercancías, es decir, residuos para cobrar por esos vertidos. Entonces, entonces da igual de dónde vengan. ¿Eh? Puede venir eh, pescado podrido al puerto de Santurchi y traerlo en contenedores aquí. Es decir, aquí descargaban 700, 700 empresas, vertían. Entonces, por eso queremos recalcar en todo momento que la gestión eh, dejada en manos privadas, la gestión privada de los residuos, de una manera o de otra, va a perjudicar el medio ambiente y en la salud de las personas, para que unos pocos se benefician y no unos empresarios sin escrúpulos y tal como si hubiera otros con escrúpulos que quizá los haya ¿eh? sí. sino que es la lógica es la lógica del capital con los escrúpulos, máximo beneficio luego eh, es imposible dejar en manos de, en manos privadas eso por un lado y por otro lado lo que está en el fondo de todo este problema también es el régimen eh, que padecemos en la comunidad autónoma Es un régimen de 40 años, es un régimen clientelar, en el que los intereses y favores cruzados entre empresarios y políticos y puertas giratorias, etcétera etcétera pues está, está muy engrasado. Y hay, eh, bueno, pues eso es, es un régimen clientelar. Eh, no nos queda mucho tiempo, pero sí que te sí. quiero preguntar un poco sobre el escenario que se puede se puede plantear en los próximos días. no Por un lado, la prioridad sigue siendo que aparezcan los grupos de, de Alberto y Joaquín, pero no podemos pasar por alto que se han convocado unas elecciones en, en la CAP para el 12 de julio y que imaginamos que este tema pues va a estar eh, en, el de, en el debate político y en la campaña electoral. No sé cómo veis las cosas. Pues, bueno, yo no sé. esto Lo que pueda decir en este capítulo son in, mis impresiones personales. ¿eh? Eh, hombre, eh, suponemos o supongo que estará en la agenda electoral y, y bueno, y además es que así tiene que ser, ¿eh? Otra cosa es eh, esto, hasta qué punto eh, pueda, no sé, eh, incidir en los resultados electorales. Pues eso, en fin, no lo sé. Se me escapa. ¿Eh? Eh, en tanto haya, pienso yo, eh, pienso yo, en tanto haya movilizaciones populares que cuestionen eh, cómo funciona cómo funciona todo todo me refiero a lo público versus privado eh, gestión de residuos etcétera etcétera en la medida en que esa movilización hay en la calle y haga presión sobre los poderes políticos sobre los agentes políticos pues la incidencia podrá, podrá ser mayor eh, ahora bien. Aquí contamos, lo que he dicho antes, con un régimen clientelar, con unos eh, medios de comunicación totalmente a su servicio, con un Partido Nacionalista Vasco, que es quien dirige este régimen clientelar, que a su vez es eh, máximo y buen interlocutor del Estado español, es decir, también es bien tratado por los medios de comunicación, del Estado español. Entonces, en ese sentido, eh, la pelea yo creo que es eh, difícil y larga, pero quién sabe, cuando menos se espera, eh, puede haber un catalizador, una chispa eh, que haga cambiar las cosas. Desde luego, eh, yo pienso que tanto el desastre de Zaldívar como eh, lo que ha venido después a cuenta del coité eh, han sacado a la luz o han puesto en primer plano eh, pues eh, el tema de los servicios públicos versus eh, empresas privadas e intereses privados y yo creo que un poco eh, hay que enfocarlo por ahí no cuando decimos cuando se dice aquí y allá hay que poner la vida en el centro y tal bueno pues si si se funciona Eh, con la lógica capitalista, además en su versión más bestia de las últimas décadas, pues eso, eh, no se sé, va, va contra la vida, eh, va contra la salud. Eh, eso únicamente se puede hacer si se impulsan eh, políticas eh, públicas, no sé si son eh, propiedades públicas, intervención en, en empresas privadas con capital público o incluso eh, nacionalizaciones, no lo sé, ¿eh? pero yo la única solución desde luego la veo, la veo por ahí, si no pues es eh, barbarie. Pues Gaizka Sabarte de La Plataforma Saldíbar Arritu Muchas gracias por atender la llamada de Buskirratia Y aquí seguiremos atentos y atentas A como se desarrollen las, Los acontecimientos Para, para ofreceros la, la palabra Siempre que, que haga falta Mila Esker Pues muy bien, Esker Mila Zuei, agur Paseale, comparte hartu nahi duzu Gure whatsapp zen bakira idaz ezazu